Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, queríamos este, cerrar el año haciendo una especie de, de balance respecto de la que ha sido tu tarea. Que nos cuentes、eh, qué, qué balance hace justamente de, de este 2021, también a partir de la participación en los Juegos de Pade. Bueno, muy bueno, por, nada, después de haber venido de, de la pandemia, poder、eh, tener algunos torneos y poder jugar, la verdad que. Que está muy bueno tanto con la selección argentina como con, con los chicos de acá de la, de la Asociación Pampeana ¿no? y de, y de la, la representación de los chicos en, la, en los Juegos、eh, EPA de, de la provincia de La Pampa. Si tuvieras que describir la experiencia de los sudamericanos, ¿qué dirías? Primero que nada, ¿qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo que no se va a olvidar nunca? Y bueno, haber estado en ese partido contra Brasil, que era nuestro gran objetivo,、eh, haber estado a un punto de darle por primera vez g a n a d o l e a Brasil, era, después de muchos años, era como,、eh, nada, lo que sintió la gente, lo que nos dijo después la gente, fue la verdad que muy lindo el esfuerzo que hicieron las chicas por, por mantener ese partido casi... Eh, y tener la sensación de, de, poderlo, de, de que estamos cerca y de que podemos、eh, estar a la misma altura que Brasil, la verdad que es muy bueno, es nuestro gran objetivo. Bien, y, y respecto del crecimiento del desarrollo del deporte en sí, ¿qué evaluación puedes hacer?、Eh, bueno, con respecto bueno, a, las, a las mayores, la verdad que ha, ha habido un crecimiento muy, muy grande.、Eh, También hubo mucho crecimiento antes de la pandemia con respecto a, a las categorías juveniles. Hoy la selección cuenta con 40 chicas、eh, juveniles que van a h a c e r el proyecto para, para la selección también、eh, en su momento. Y, pero bueno, la pandemia vino un poco a desarmarnos e estas juveniles, así que es el proyecto del año que viene volver a, a juntarlas y volver a entrenar con, con las chicas. Uh -huh. ¿Vos、eh, formás parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional? ¿En ese sentido hay estabilidad, continuidad, alguna、eh, mirada de largo plazo? ¿Cómo es el proceso? Y por ahora el proceso va a ser, sí, sí, una mirada a largo plazo. Por ahora son,、eh, son tres años más, que es hasta eh, Francia eh, 2024, que es el, el, el Mundial. Entonces, bueno. Eh, hasta ahí、eh, la estabilidad de, de este cuerpo técnico del cual yo formo parte. ¿no? Uh -huh. ¿Y n o ese mundial? Bueno,、eh, ¿Cuál bueno, o es la expectativa? De, deportivamente, te digo. Y clasificar sería. la Primero gran clasificar. clasificar y, claro.、Sí. Hay que ganarle a Brasil para clasificar. Hay que clasificar ganarle a Brasil、tres. sí o sí, es así. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo es el sistema、Bien. de clasificación? A ver. Porque tenemos que salir de esta dentro de los tres, solamente clasifican e l femenino para el continente americano、eh, tres equipos. Y dentro de esos equipos está Estados Unidos y Canadá, que t i e n e un nivel de juego mucho más elevado que el nuestro y que e el de Brasil también.、Uh -huh. eh, entonces, el, el objetivo es ganarle a Brasil para poder estar dentro de los tres equipos que van a viajar al mundial. Claro. Eh, ¿Y hay chances reales? Vos decías, a partir de las últimas experiencias, la, la cercanía en el nivel, ¿se puede pensar en que, en que Argentina puede estar ahí? Sí, sí, sí, las chances están y lo demostramos ahora. Y,、eh, así que bueno, a seguir entrenando para, para que sean más reales todavía. Bien, y respecto de, del pago más chico, digamos,、eh, en la actividad en, en nuestra provincia, los c EPAD,、eh, ¿qué e mirada tenés? Bueno, poder haber haberlo participado otra vez es, es muy buena y bueno, nada, salimos campeones, así que más que positivo fue, más allá del resultado,、uh -huh. nada, este poder jugar y poder competir, la verdad es que es muy positivo. La idea es que, que, lo, que el básquet se siga fortaleciendo, que ya había un reglamento para estos parepade、eh, y que se pueda ser competitivo y pueda sumar puntos. Eh, es muy importante también para el deporte porque hace que, que todas las estructuras vayan siendo cada vez más,、eh, más profesionales, digamos.、Uh -huh. Va a haber clasificación funcional y, y, y a partir de que, que sean puntuables. n o Las autoridades destacaron especialmente la realización conjunta de los EPADE y de los para EPADE. ¿Ustedes lo, lo notaron en la convivencia cotidiana como un aspecto positivo o, o era algo.? O, Tampoco. La verdad que para,、sí. para nosotros es, es algo que venimos peleando desde que nos separamos.、Ajá. Desde que se propuso la separación, la Pampa siempre estuvo en contra y nosotros principalmente、eh, creemos que, que lo más positivo es hacerlo. El deporte es uno solo, no hay, no hay dos deportes.、Eh, el deporte es uno solo y, y haberlo hecho en conjunto es lo, es lo más destacable de e s t o s para e、eh, p a r e s Estar en convivencia siempre se valora. Eh, y como se valora también en los Juegos de Vita, es estar todos juntos. Así que sí, más que positivo. ¿Y sentís que esa decisión tiene que ver con una consideración del deporte、eh, que ha ido mejorando en los últimos años? ¿O es una mirada demasiado optimista la mía por ahí? A ver,、eh, ¿cuál es tu, tu observación、eh, sobre el punto? Y yo creo que, que el paradigma inclusivo viene, a, a, viene está haciendo bastante ruido. y Este modelo social de la discapacidad, creo que lo que pasó con Bonadeo me parece que es, es algo un puntativo bastante importante. Creo que él lo dijo, lo puso en palabras, pero lo que él dijo lo pensaban muchos. Y, y pudimos a partir de eso empezar a, a hablar desde otro lugar y, y empezar a que la sociedad también empiece a, a mirar que, que este paradigma social, este modelo social, tiene que ser más real. Digamos que la discapacidad no tiene que verse como una enfermedad, un problema, sino como. Una condición y que las barreras las ponemos nosotros como sociedad. Y una de las barreras era esto: pensar el deporte por separado. n o、eh, Creo que sí, que o, o,、si、mi mirada es optimista también es hacia eso: ¿no? de que podamos ir progresando en esto. Romina Iglesias, muchas gracias. Si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. Eh, no, bueno, que sí, nosotros somos una asociación、eh, deportiva pampeana en la que, cual trabajamos sobre básquet y ahora tenemos un equipo de bochas, así que estamos muy contentos que hicimos una rifa hace poquito y la gente colaboró muchísimo, así que agradecemos、eh, muchísimo esta colaboración y que bueno, que se quiera acercar a ayudarnos,、eh, estamos en el Colegio de Ciudad de Santa Rosa y el que quiera jugar al básquet también estamos en el Colegio de Ciudad de Santa Rosa los martes y los jueves. ¿A qué hora? De 6 a 8, ahora en enero paramos porque la escuela está cerrada, pero después en febrero ya ni bien ahora el colegio arrancamos. Así que martes y jueves de 6 a 8 de la tarde, ahí estamos. Si alguien quiere colaborar o si alguien quiere jugar al básquet o jugar a las b o c h a s también estamos ahí. Romina, gracias de vuelta. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿eh?